Damos inicio a Enfoque Un programa donde especialistas, analistas y académicos Compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea Y las relaciones internacionales Enfoque Llega usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Enfoque Bienvenidos a Enfoque, estamos en Radio Nacional 101.5 FM Les habla Emilio Méndez y hoy me acompaña el Máster en Economía, Carlos Zumaña Investigador de la Academia Centroamérica Muy buenos días, Don Carlos Muy buenos días, Emilio eh, Para mí es un placer compartir con ustedes los resultados principales de este informe eh, En este programa que vamos a iniciar Específicamente vamos a... A, eh, referirnos a, a el más reciente eh, estudio de la academia centroamérica llamado empleo y política salarial del sector público publicado en abril de este año verdad para empezar antes de entrar eh, con el contenido del de estudio contextualizamos este tema cuáles fueron los catalizadores de este estudio eh, con respecto a la situación económica e eh, inclusive política del país en Sí, a nivel económico, eh, tenemos que irnos a aproximadamente el año 2007, que era un año todavía de bonanza a nivel nacional, en, en bonanza fiscal, en donde los ingresos de las arcas del Estado incluso superaban los gastos. Eh, en ese momento se decidió establecer una política de percentil 50, que iba dirigida inicialmente hacia los funcionarios del gobierno central, que era una política que pretendía, el objetivo era mejorar las condiciones salariales de los empleados del gobierno central, que que en ese momento se consideró que eran poco competitivas para atraer eh, nuevos profesionales. Pero resulta que esa política al final se fue, o mejor dicho, paulatinamente, se fue extendiendo hacia otros sectores, subsectores del sector público, dentro de los cuales está, por ejemplo, Eh, los educadores y están en el sector público que no pertenece al gobierno central. Entonces, una medida que originalmente estaba destinada para abarcar 6.000 personas, cinco, menos de 6.000 personas, terminó eh, abarcando, por decir algo, más de 10 veces el objetivo inicial de cobertura. Y en ese caso el, el Estado no estaba en condiciones para afrontar estos incrementos salariales súbitos y cómo cómo financiarlos. Eso por eso por el lado del gasto. También hay que considerar el lado del ingreso y cómo el entorno internacional en el 2009 afectó las arcas del Estado. ¿Y cómo lo hizo? En el 2009, con la crisis internacional, la actividad económica del país mermó. Y los ingresos de las arcas del Estado dependen en gran medida de los ingresos tributarios que son como llaman procíclicos, es decir, que si la economía está creciendo, si la economía está bien, los ingresos tributarios están bien y hay dinero para sufragar, o hay más dinero para sufragar los gastos. Pero ocurrió precisamente lo contrario. Entonces, si sumamos, por un lado, el efecto de un mayor gasto en remuneraciones para el sector público debido a esta reforma de presentir 50, que el objetivo original era loable y como medio de para incrementar la competitividad de los salarios de los funcionales del gobierno central, las posteriores eventualidades o hechos, tanto en el lado del gasto con, con la, el incremento en la cobertura de esta política al resto del sector público, como también la merma económica del 2009-2010 y cómo eso afectó los ingresos del Estado, eso se refleja en un mayor déficit fiscal y en problemas para financiar Incluso ni siquiera gastos de inversión, sino gastos corrientes. Eh, en ese en ese contexto fue que la Academia eh, empezó a, a considerar el, la idea de realizar un estudio sobre remuneraciones en el sector público. Algo importante que podemos profundizar más adelante es que este estudio, la idea no es que sea un estudio estrictamente fiscalista, sino que también tiene que ir complementado con la aplicación de mejoras o de mejores prácticas en la gestión pública a nivel internacional. Y eso incluye una serie de temas como rendición de cuentas, incentivos basados en méritos, remuneraciones basadas en productividad, entre otros. Para entrar ya en el contenido del estudio, como usted lo dice, se hace un estudio de las remuneraciones en el sector público. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los señalamientos principales que se le hacen a la política salarial en este estudio? Hay seis puntos en este estudio eh, relacionados con cómo los pluses, o eh, eh, cómo el esquema de salario base más pluses afecta el equilibrio interno y el equilibrio externo. Cuando decimos equilibrio interno, es, por ejemplo, que una misma institución Para dos personas que trabajan en un mismo puesto con una misma responsabilidad, el salario de una persona puede ser mucho mayor que el salario de la otra. Ello ha debido a que la persona que recibe el ingreso más alto tiene mayor antigüedad y por consiguiente más años de laborar en el sector público en comparación con la otra persona. Entonces, ese es uno de los puntos que resalta el estudio sobre cómo afecta Este esquema de salario hace más pluses. Las remuneraciones y la el equilibrio que debería existir en la gestión del talento humano. Otros puntos eh, que sobresalen son, por ejemplo, que para un mismo puesto, por ejemplo, aquí ponemos el caso de trabajador auxiliar, que en realidad es un concepto genérico que equivale al de conserje. Vemos cómo hay diferencias pronunciadas entre diferentes instituciones del sector público para un mismo puesto. Por un lado tenemos la Corte Suprema de Justicia para un trabajador auxiliar que recibe un salario total superior a los 500.000 colones. Eso fue el contrato de 2013, mientras que una persona del mismo puesto, es decir, un trabajador auxiliar, pero del régimen de servicio civil, recibió un ingreso inferior a los 300.000 colones mensuales. Y esas diferencias se explican tanto tanto por diferencias valga la redundancia, en salario base, como en los montos de las anualidades y de los pluses que se suman a ese salario base. La suma de estos dos componentes, de estos dos factores, hace que las diferencias sean muy pronunciadas para el mismo puesto en diferentes instituciones. esto está relacionado con el equilibrio externo. Después, hay otros resultados interesantes, como por ejemplo... Eh, para los puestos de mayor calificación, la participación de las de los pluses y de, de las anualidades es superior en comparación con aquellos puestos de menor jerarquía. Otro ejemplo que resaltamos es el caso de cómo una persona que tal vez, que de hecho tiene un rango más alto que otra persona, que tiene mayor responsabilidad y que por consiguiente debería recibir un salario más alto, podría recibir un el mismo salario que una persona con una responsabilidad menor y con un rango menor. ¿Y por qué sucede eso? Precisamente por el tema de las anualidades pueden equipararse salarios de diferentes puestos. Entonces las anualidades pueden causar este efecto de equiparación de salarios para para puestos de diferente responsabilidad, como también dijimos en un inicio, pueden hacer que los salarios para dos personas que trabajen en un mismo puesto puedan ser diferentes. También hay un dato interesante de un cálculo en el cual mostramos cómo un incremento del 5% en el anual en el salario base al final resulta un incremento mayor al 5% si tomamos en cuenta los efectos encadenados de los pluses específicamente el tema de las anualidades porque al incluir la anualidad Entonces el incremento salarial en el año no es del 5%, sino en este ejemplo en específico fue del 623. Esto depende, de por ejemplo, de cuánto representa la anualidad, el porcentaje que se asigna la anualidad dentro del salario base, y eso cambia según la institución. Por otro lado, las, los tratamientos salariales son disímiles entre instituciones y no se puede establecer un salario de referencia o es muy difícil establecer un salario de referencia para un puesto en el sector público y tratarlo de comparar con el sector privado. Porque, como vemos en uno de los gráficos del estudio, en la Corte Suprema de Justicia, en el caso de un chofer, el salario supera los 500 mil colones, mientras que en la RCEP no llega a los 300.000 colones mensuales. Bueno, estos son algunos de los principales señalamientos que se le hacen lo que evidencia que la política salarial del sector público es desequilibrada. Entonces, para seguir desarrollando este tema, ¿qué alternativas o soluciones se podrían eh, proponer para solventar estas falencias señaladas? En ese caso, el estudio hace mención a dos casos de éxito en la aplicación del esquema de salario único. ¿Qué es el salario único? El salario único es... ...definir en un único monto los diferentes conceptos de pluses... ...los cuales se encuentren reflejados en dicho salario. ¿Por qué fue que ambas instituciones decidieron establecer el salario único? Eh, esas instituciones vieron que era difícil atraer funcionarios... ...que laboraban en el sector privado... ...que son pueden ser funcionarios altamente capacitados... ...pero que no encuentran los incentivos económicos para ingresar al sector público, porque si ingresan y no tienen antigüedad, si no tienen años de trabajo, no van a recibir las anualidades correspondientes y el salario resulta poco competitivo para ingresar al sistema. Entonces, ambas instituciones han mostrado eh, dentro de sus políticas salariales el establecimiento de salario único y el aparato legal de ambas instituciones les ha permitido establecer ese sistema porque ambas instituciones tienen una ley orgánica que les faculta tener autonomía en la definición de políticas salariales para sus empleados. Estas políticas se aplicarían de manera gradual, que eso es algo muy importante, porque gradual, porque en ambas instituciones se aplicaron principalmente a los nuevos funcionarios. Entonces, se respetarían los derechos adquiridos de ya los funcionarios que ingresaron antes de una de determinada fecha en la cual se empezó a aplicar ese sistema de salario único. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, en la cual un empleado regular que ingrese después del 2008 es beneficiario del nuevo esquema, mientras que una persona que ingresa antes de 2008 recibe el salario del régimen anterior. Esta es una de las posibles eh, soluciones que se vislumbrarían a mediano plazo corto mediano corto plazo no necesariamente porque como se aplica a los nuevos entonces depende de cómo se encuentra la, estru la estructura etaria de cada institución y nos decían en la Contraloría que, que en los próximos meses, el próximo año se van a ir pensionando un porcentaje importante de funcionarios va a haber un cambio generacional y esa es una oportunidad que tiene esta institución para aplicar el nuevo esquema y generar en este caso ahorros presupuestarios también para la institución sin dejar de lado, acaba de mencionar, la debida retribución retribución al funcionario y esa retribución muy importante va a estar basada en dos elementos. El primero, la inflación, que el incremento no va a ser menor a la inflación y segundo, en el mercado, cómo está el salario de mercado. Si el salario del mercado crece más rápido que la inflación, entonces hay que tomar en cuenta ese elemento. Esos son puntos muy importantes que hay que comunicar a la hora de querer establecer este tipo de políticas e instituciones. Otra idea que tenía en mente está relacionado con la rectoría de empleo público. Que este es un tema que el país muestra graves falencias. Porque originalmente en la Constitución se establecía al Estado como empleador único. Ese concepto de que el Estado era un Estado único se perdió con el establecimiento del Estatuto de Servicio Civil en el año 53, en donde la Dirección de Servicio Civil ve principalmente todo lo que compete al gobierno central con algunas con instituciones homologadas también, pero el resto del sector público, por decir algo, universidades, instituciones autónomas, tienen sus propios propios, reglamentos, sus propias disposiciones entonces al final es difícil establecer una política única de salario único o mejor dicho en este caso de empleo de empleo porque cada institución autónoma tiene sus propias disposiciones y vemos que hay casos incluso en América Latina muy recientes como en Perú y como en República Dominicana en República Dominicana el año pasado establecieron una entidad que era la única entidad que se encargaba del tema de empleo público. Y eso en este país políticamente eh, se ve complicado en este momento. Tanto el salario único como la rectoría de empleo público son dos, dos temas que van a generar mucha discusión, que generan mucha discusión, pero que son temas relevantes pensando en qué, qué se puede hacer para más adelante. Bueno, aquí vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Estamos en Enfoque por Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store. buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos de, de la, la mano, mano de la, de la tecnología. tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en enfoque. Les recuerdo que hoy nos acompaña Carlos Zumaña, economista e investigador de la Academia de Centroamérica. Estamos conversando sobre la más reciente publicación de la Academia Centroamérica, el documento llamado Empleo y Política Salarial del Sector Público de Costa Rica. La importancia de lo que se habla en este documento en el tema de, de las remuneraciones en el sector de empleo público es muy importante o resultaría muy importante para la política fiscal del país. Sin embargo, también tiene su importancia para la gestión pública, algo que se nos adelantó en la primera parte del programa, entonces podríamos hablar más de este tema. Y además, queremos también que nos comente sobre qué viabilidad podría presentar estas reformas a nivel político con relación a otros actores que podrían estar interesados en este tema. Sí, en el tema de, salarial, de definición de políticas salariales, Además del tema fiscal, que en realidad yo no lo pondría eh, de primero, debería dar un complemento, como dijimos al inicio, en el tema de mejores prácticas en la gestión pública. En áreas como establecer estabilidad laboral al funcionario eficiente remuneraciones basadas en productividad, rendición de cuentas, eh, ese tipo de temas en la gestión pública son fundamentales y tienen que ir acompañadas en un paquete, con el tema de definición de política salarial. Esta complementariedad es fundamental si queremos avanzar en una reforma política sobre este tema. Además, el estudio también menciona la experiencia de América Latina en la implementación de reformas y qué puntos son claves a la hora de intentarlas. Uno de los puntos que menciona el estudio es que las condiciones políticas en el momento de la reforma pueden ser decisivas para su pronta aprobación. Debido a presiones de la sociedad civil ante, por ejemplo, un sistema corrupto. O presión de, o mejor dicho, incapacidad del Estado para controlar un servicio civil que no está profesionalizado. Otro punto que es fundamental es definir y evaluar el alcance de la reforma. El enfoque de gradualidad o el enfoque de choque. El enfoque de gradualidad permite establecer más espacios para para impulsar reformas. Por ejemplo, en sus sistemas de selección, evaluación, remuneración y se puede tratar con diferentes niveles de jerarquía. Un tercer punto es el tema de liderazgo, sobre la autoridad que lidera la reforma. ¿Quién va a liderar la reforma? Y un último punto es el estatus de la reforma. ¿Qué lugar ocupa la reforma en el, en el universo de temas que de política pública que existen en un país? Esos cuatro puntos son importantes a la hora considerar la viabilidad de la reforma. Para cerrar, entonces, hablemos de las conclusiones, tanto del de estudio como las que podría tener usted a nivel personal con respecto a cómo ha sido recibido el estudio, qué tipo de retroalimentación ha tenido. Entonces, ¿qué podemos decir con esto para ir cerrando? Sí, el estudio, dentro de las conclusiones, podríamos mencionar que la aplicación de las mejores prácticas en sistemas de servicio civil, en temas, por ejemplo, de incentivos, procesos de selección, remuneraciones, evaluación, contribuye a la generación de eficiencia en el aparato en del sector público. Y eso tiene un beneficio tanto para el ciudadano, porque mejora la calidad del servicio para nosotros, para cada uno de los contribuyentes de, de este país, como para herramienta para incrementar la productividad, la eficiencia en el aparato productivo a nivel de país. Además, ya específicamente en el tema de empleo, eh, sí hay que nuevamente retomar el tema de la falta de una rectoría institucional en el tema de empleo público. Cómo eso afecta la implementación de, o impide, mejor dicho, la implementación de un esquema armonizado de políticas de empleo público. También podemos mencionar ¿Qué alcance podría tener una reforma al régimen de servicio civil? Ese sería un punto para discutir a nivel nacional. ¿Qué tanto queremos que avance la reforma? ¿Hacia qué áreas? También ya hay experiencias exitosas en algunas reformas, por ejemplo en el tema de salario único, en la Contraloría y en el Banco Central, en las cuales podemos retomar, podemos basarnos, podemos fundamentar la experiencia de esas, de esas instituciones y aplicarlas a otras instituciones del sector público. Sin embargo, dentro de la realimentación que hemos recibido de parte de, de quienes han, han leído y han escuchado sobre este tema, está, por ejemplo, eh, la viabilidad del salario único para aquellos eh, funcionarios que pertenecen al gobierno central y que se encuentran bajo la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y que... No, Por ejemplo, a nivel de ministerios no tienen autonomía suficiente o la autonomía requerida para eh, establecer su propio esquema de salario único. Entonces, esa es una interrogante que podría surgir después de este estudio porque tanto hay que reconocer que tanto en el Banco Central como en la Contraloría ellos tienen eh, una ley orgánica que les faculta ese tipo de reformas. Después que este estudio es un estudio que trata de describir cómo se encuentra el esquema de remuneraciones en este país, en el sector público, cómo es que funciona a nivel general. Define una serie de características, seis puntos fundamentales, de cómo el sistema de salario de más pluses afecta el equilibrio interno y el equilibrio externo. Y por otro lado, cómo funciona El esquema organizacional del Estado en este país requiere de una reforma para implementar nuevos esquemas y para implementar las mejores prácticas en materia de gestión pública que actualmente aplican países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero no solamente ellos, que uno piensa que los países ricos son los que aplican este tipo de reformas, sino que también aplican hay países cercanos, países de América Latina, que las han implementado, como el caso de Perú, como el caso de República Americana, ambos en 2013, como ha sido el caso de Chile. Entonces, este es un tema que eh, compete a todos, es un tema que tiene muchas aristas, es un tema complejo, pero es un tema que hay que abordarlo. Y estamos en un buen momento para discutirlo, y para pensar en decisiones, en políticas, para implementar una reforma. Brevemente, el estudio también menciona unos intentos de reforma que hizo el país en el 2002, en el 2009. Incluso la agenda de consolidación fiscal del año pasado también menciona la necesidad de implementar una serie de reformas en el régimen de servicio civil y en el empleo público en general. Entonces, la discusión está abierta y debemos continuarla. Bueno, así concluimos entonces el programa de hoy. Nos despedimos de don Carlos Umaña. Muchas gracias por acompañarnos en este programa el día de hoy. Muchas gracias a usted Emilio y muchas gracias a Radio Nacional. Se despide a ustedes, Emilio Méndez. Eh, les recuerdo que el próximo sábado es 2 de agosto, día de la Virgen de Los Ángeles. Por lo tanto, no habrá transmisión de enfoque. Así que volvemos el sábado 9 de agosto, 11 y 30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que eh, nuestros programas están disponibles en el blog EnfoqueCR.com y nos pueden encontrar en Facebook con el usuario EnfoqueCR. Y eh, bueno, recuerden la repetición del programa a las 12 y 30 am del domingo. Eso sería todo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.